Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un pedido especial que están haciendo organizaciones sociales, redes comunitarias, referentes sociales y también diputados y diputadas nacionales a las autoridades tanto nacionales como provinciales para que trabajadores y trabajadoras comunitarios sean considerados personal esencial y de riesgo y sean incluidos personales en el plan de vacunación. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con la diputada nacional Claudia Bernaza, del Frente de Todos, de la provincia de Buenos Aires, que es una de las que está acompañando este pedido. Hola Claudia, ¿cómo estás? Pepe fruto de Farco. ¿Cómo estás Pepe? Un gusto. Igualmente para nosotros, Claudia. Eh, gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es el sentido de este, de este pedido que se está haciendo? Bueno, las organizaciones comunitarias que estamos atendiendo diariamente en la pandemia, con entrega de viandas, alimentos de eh, mercadería, con, con servicios eh, esenciales que, previstos, incluso desde el decreto de aislamiento, donde ya éramos considerados exceptuados de ese, de ese decreto, o de, de ese aislamiento, eh, descubrimos con, con cierta sorpresa que en las distintas categorías que se han previsto para personal esencial al cual eh, priorizar en el momento de aplicación de la vacuna, no aparecía la categoría de trabajadores comunitarios en contexto de pandemia, o sea, en el servicio activo en la pandemia, ¿no? Eh, cocineros, eh, todos los que son los vianderos, las personas que distribuyen las viandas, eh, las, las organizaciones quedaron abiertas. Y uno ve, revisa las categorías, aparece lógicamente el personal de salud, también vimos que aparece el personal de seguridad, por supuesto para personas de riesgo mayores de 60 años, y no aparece la categoría de los trabajadores comunitarios eh, eh, que estuvieron trabajando en un momento donde las escuelas permanecieron cerradas. no uh -huh. Claudia, eh, y, a, y además en un, en un escenario de pandemia en donde el trabajo habitual de las de estos trabajadores y trabajadoras se tuvo que redoblar por varios motivos, se tuvo que redoblar porque nosotros, eh, en nuestros proyectos educativos y comunitarios, brindamos un servicio alimentario que no se podía cortar, porque la estrategia frente a la pandemia eh, contempló dos grandes movimientos, el aislamiento pero al mismo tiempo continuar con, con, con la ayuda alimentaria. Y por otro lado se redobló porque los comedores escolares cerraron y por lo tanto muchas familias optaron por ir en busca de la vianda diaria de las organizaciones comunitarias, más allá de recibir un bolsón quincenal de comida de las escuelas. Así que se redobló por muchos motivos. Y además, eh, ese personal no tuvo y, y, y los cuidados o, o todas las prevenciones que hoy conocemos y tenemos entre nuestros trabajadores, muchos trabajadores que fallecieron. De hecho, Ramona se ha convertido en un símbolo. De, de, de nuestra causa y, y hoy creemos que ha sido una suerte de, de omisión involuntaria eh, que, que no aparezca esta categoría porque hace unas semanas el presidente nos declaró personal esencial así que y siempre ha agradecido el trabajo de las organizaciones comunitarias que han tenido una alianza estratégica con el Estado en este, en este tiempo Así que suponemos que ha sido una omisión involuntaria que se va a corregir y estamos teniendo manteniendo reuniones, de hecho ha acompañado la firma el grupo de curas en opción por los pobres, eh, la ha acompañado Caritas, bueno, por supuesto la han acompañado las radios comunitarias, los consejos locales de Niñez, los movimientos sociales y todos, cada uno por nuestro lado, estamos manteniendo conversaciones con las autoridades para eh, remediar este, este esta falta, esta omisión. Entonces, el, el pedido es que estos trabajadores y trabajadoras estén incluidos entre los sectores que se van a vacunar eh, primero, eh, después de esto, de esto de estas primeras vacunas que se están aplicando al personal de salud más en sí, riesgo. Sí, sí, Respetando de las etapas que consideró el gobierno y las autoridades sanitarias, respetando las etapas está por un problema de cantidad de vacunas, Queremos ser considerados, por lógica, por porque todo lo indica así, como uno, eh, trabaja, uno de los grupos de trabajadores que están en la, en contacto permanente con la pandemia, ¿no es cierto? En la primera línea de la trinité, digamos, en la primera línea de fuego estamos. Eh, así estamos considerados, así estamos considerados, tanto en el aislamiento como en una cantidad de medidas tomadas por el gobierno, pero sorpresivamente no hemos aparecido en las aplicaciones públicas decisión en otros eh, en otros eh, en otros comunicados oficiales, así que creemos que esto debería sanarse en los próximos días. Claudia Bernaza, diputada nacional, gracias por el contacto con Farco, ¿eh? No, como siempre un placer charlar contigo. Gracias por difundir las las noticias que necesitamos conocer. Un abrazo grande. Un abrazo.